El círculo de escritores de la moda se honra en la tarde de hoy a dedicar una sesión académica a la memoria de la que fue gran escritora, e ilustre periodista María Luz Morales. María Luz Morales estuvo entrañablemente vinculada a esta casa a la a cuya junta perteneció durante largo tiempo y el Ateneo de Barcelona, una de tantas y de tantos ilustres escritores, poetas, ensayistas, no la olvida y ha querido en la tarde de hoy dedicarle este recuerdo para que sirva y quizás de memoria que existió en Barcelona una gran escritora y una gran periodista que se llamó María Luz Morales. Va a hacer uso de la palabra en primer lugar don Segismundo de Anta que hablará en nombre del círculo de escritores de la moda. En nombre del círculo de escritores de la moda que me honro en presidir, quiero testimoniar a ustedes nuestro más profundo agradecimiento por la presencia de todos en este acto. Quiero agradecer también la persona del señor Tavini Iglesias, al Ateneo Barcelonés la concesión que nos ha hecho acogiéndonos en estas paredes ilustres de tanta historia intelectual. Quiero también agradecer la presencia ante nosotros... ...del director de la Cámara de la Moda Española... ...que ocasionalmente está hoy en Barcelona... ...y al enterarse del acto... ...ha abandonado toda su misión que le traía aquí... ...para estar con nosotros el tiempo prudente... ...que le permita de nuevo regresar a Madrid... ...en los últimos aviones... Y ya por último, el agradecimiento también del Círculo de Escritorios de la Moda a tres figuras ilustres dentro de la historia intelectual y periodística de España, como son nuestra querida amiga, la gran escritora, Elizabeth Mulder, nuestro gran amigo y excelente periodista, Julio Manegar, y a sí mismo autor, y a don José Tarín Iglesias, ...conocido de todos ustedes... ...estas tres personas han aceptado con mucho gusto... ...la invitación que el club le el Círculo le hizo... ...para participar con su voz... ...para participar con su pensamiento... ...en este acto tan emotivo... ...como es el recordar... ...a nuestra gran maestra y amiga María Luz... ...yo voy a votar cuatro minutos por razones de mi cargo y los voy a dedicar a ella para decirles que como director de medio informativo que soy, en la década de los años 40, en aquel entonces dirigía junto con mi hermano Santiago una publicación especializada en modas, tuvimos el honor de contar entre el cuadro de colaboración con María Luz, que firmaba con seudónimo una página que considerábamos debería ser realizada por persona oculta y con los conocimientos necesarios para ello Encontramos en María Luz, aparte de la amistad entrañable, encontramos una verdadera maestra que nos fue dando en todo momento la guía necesaria para que estas secciones nuevas que se acostumbran a montar en los medios informativos fuera conducida a feago en fin hay una anécdota con la cual voy a terminar mi intervención y es que los directores consideramos incorporar esa página en el último tercio de la publicación y al cabo de unos meses de publicarse ...tuvo tal éxito a través de la correspondencia... ...que como todos ustedes saben... ...es el único elemento que nos liga a los directores... ...con nuestros lectores... ...tal éxito tuvo esta página... ...que la propusimos adelantarla... ...y llevarla al primer tercio de la publicación... ...María Luz con esa exquisitez suya... ...tan particular... ...con esa elegancia... ...recuerdo que me dijo... ...mira Segimundo... Para mí es tan bella una última como una primera página. Creo que en todos los medios informativos el lugar no cuenta. Hay que tratar y cuidar con cariño tanto el primer tercio de una publicación o la primera página de un periódico como las últimas. Aquello fue para mí una lección que me ha servido a lo largo de mi carrera de mi carrera de director de medio. ...en el transcurso de 40 años... ...y yo les puedo decir a ustedes... ...que cuando selecciono material... ...o cuando compagino... ...empiezo a compaginar por atrás... ...poniendo el cariño y el mejor material de que dispongo... ...haciendo caso de esa magnífica lección... ...que un buen día me diera María Luz. Posteriormente... ...María Luz... ...colaboró en la lucha... ...por la dignificación de la moda... ...de una manera decidida... ...y de una manera tenaz... ...cuando... ...cuando al señor Arias... ...cuando Jaime Arias tuvo... ...se le ocurrió la idea de fundar el círculo... ...de escritores de la moda... ...y me lo notificó a mí... ...y yo a mi vez le pedí consejo a María Luz... ...y María Luz me dijo... ...adelante... ...con todo aquello que dignamente pueda contribuir a enaltecer y a dignificar lo que en sí ha de ser la profesión del periodismo de modas fue segundo presidente de nuestro círculo y cuando ya por razón de la edad se vio obligado a abandonar sus tareas de presidente cuando a mí inmerecidamente me distinguieron con la elección para este cargo yo lo acepté con una ...sola condición... ...con la condición de que María Luz... ...continuara de por vida... ...siendo presidente honorario... ...del Círculo de Escritores de la Moda... ...nos pusimos de acuerdo ambos... ...y lo que siento... ...es que ella nos haya dejado... ...y yo todavía siga siendo... ...presidente de este círculo... ...de cualquiera de las maneras... ...mi recuerdo más esperanzador... ...de que seguramente nos guiará... ...desde donde esté para que nuestra actividad profesional de informar lo hagamos con la elegancia que ella lo supo hacer, con la brillantez de su pluma, con su capacidad intelectual y sobre todo con ese deseo de ser siempre algo en el mundo que se elige. Muchas gracias. Gato, crítico teatral y novelista, va a hablar sobre María Luz Morales en su papel de crítica. Señoras, señores, nos hemos reunido aquí hoy en esta sala en que tantas veces estuvo presente ella, para recordar y en el recuerdo de rendir homenaje a una de las personalidades más exquisitas de la Barcelona intelectual, de la Barcelona cultural y artística. Nos hemos reunido para hablar de María Luz Morales, tal vez por este milagro de la palabra, para convivir con ella una vez más a través del misterio y de la emoción que a todos, por tratarse de una querida amiga, aquí no sube. Me corresponde a mí tratar de acercarme a una de las facetas intelectuales que más quiso, que con más dedicación impulsó María Luz, la crítica teatral que ella ejerció siempre como un acto de amor al teatro que fue en verdad una de las pasiones de su larga y tan profunda vida. Lo cierto es que difícilmente es posible aislar esta de otras actividades suyas. María Luz escribió poesía, novela, ensayo, libros para niños, crítica cinematográfica y crítica teatral. Todo ello unido por su personalidad, por su espíritu, por la riqueza de su formación intelectual y humana, por esa dulce presencia femenina que siempre dejó en sus obras, y su cordialidad. Ella, ya dentro de la función crítica, supo comprender que el ejercicio de la crítica teatral, tanto en quien la realiza como en quien la recibe no es una aventura fría, sino que por el contrario, resulta apasionante por la cantidad de circunstancias materiales y espirituales que en ella concurren, como en casi todas las cosas de la vida. ...desde fuera nos parecen sencillas... ...y cuando nos aproximamos a ellas... ...vamos descubriendo los entresijos de su complejidad... ...y así sucede también... ...con la función crítica llevada hacia el teatro... ...hacia el espectáculo escénico... ...yo recuerdo... ...porque la presencia de María Luz... ...gran amiga de mis padres... ...fue una constante en mi vida... ...y cuando empecé a sentir la fuerza del teatro también si queréis la pasión del teatro, leía con un profundo interés los comentarios de María Luz la Lamanguá. Y tanto es así que creo que en aquellas lecturas, siendo yo un adolescente, empecé a acercarme con seriedad al arte teatral, al arte vivo de la palabra viva. Aunque fue, claro está, más tarde, siendo ya un hombre, cuando comprendí que con qué María Luz ejerció, con qué maestría ejerció la vanguardia y el diario de Barcelona la crítica teatral. María Luz, avanzada siempre en tantas actividades del espíritu, comprendió pronto que el progresivo crecimiento cultural de los públicos obliga a una cada vez más rigurosa formación, a una más acelerada responsabilidad humana por parte del comentarista de una obra de arte, sea literaria o plástica, sea libro o cine o teatro. Porque ella sabía que no bastaba ofrecer la cuesta noticia de un hecho, sino el estudio de ese hecho y de sus consecuencias, e incluso el análisis favorable o desfavorable de tales consecuencias y de tal hecho. María Luz comprendió... ya cuando empezaba a ejercer la función crítica, que siendo el arte una función social influye en la sociedad que lo recibe, también la crítica, la interpretación del arte, como intermediaria entre éste y el público, cumple también una función social y muy directa. Las reseñas críticas de María Luz, verdaderas lecciones de equilibrio interpretativo, partían de que la crítica no sólo podía orientar al público ante la obra de un artista, sino ante toda una corriente estética o de pensamiento. y ahí que ella aceptase, como saben, sólo hacerlo los grandes espíritus, la grandeza y la servidumbre del quehacer crítico. Y más aún si se trata del teatro, porque existe una gran diferencia entre la crítica teatral y la literaria en cuanto al teatro, además de un hecho literario, es, como digo, un espectáculo en el que interviene o pueden intervenir la escenografía, la música, el color, la dirección... En principio, el crítico literario puede casi siempre escoger las obras que comenta, cosa que le está vedada al crítico teatral que recibe en su periódico unas entradas y que se sienta en la butaca esperando que se hace el telón sobre una obra excelente o mediocre o rematadamente mala, inadmisible. El crítico literario puede cerrar el libro de entre los cientos que le llegan, y no comentarlo, pero el crítico teatral tiene la obligación de hablar para su público del espectáculo escénico, que le guste o no le guste, le ha tocado aquella canción. Y digo esto porque nuestra María Luz Morales sabía perfectamente, apasionadamente, que las relaciones que unen a la obra con el público por medio de la crítica forman un mundo complejo, responsable, Y sin apuráis, trascendé. Y más aún ya en aquellos momentos en que María Luz comenzó a ejercer la función crítica, porque cada día se dibujaban con más fuerza, con más intensidad, las aristas extraliterarias que planteaban las obras y por ello la luz, ante las fuerzas que expulsan, estimulan, alimentan y destruyen la obra de arte, sacía más y más María Luz Morales comprendió y aceptó su responsabilidad como crítico. Se aceptó a sí misma como un intermediario capaz de abrir camino a la opinión individual y colectiva de sus lectores ante docenas y docenas de verdaderas o falsas realidades artísticas. Y María Luz ejerció la crítica teatral sabiendo que como crítico debía estar y estaba al servicio de la verdad del arte, sin fraude y sin falseamiento en absoluta seriedad y en con efectiva responsabilidad, a su servicio. ¿Cuántas veces, en los muchos años en que yo ejercí la crítica teatral, usábamos en un teatro nuestras miradas de impotencia ante el desastre que estábamos viendo en este año? Y así yo, perdonadme esta mínima referencia personal, que algunas veces pequé de dureza, María Luz, ...siempre supo a todos una lección de equilibrio, una lección de sensibilidad, una lección de comprensión... ...y no porque se callaran las verdades de aquel desastre pongamos por caso... ...sino porque llegaba a ellas con un tacto, con una delicadeza, con una sabiduría... ...que más debían al autor halagarle que enfadarle, porque esta fue... Otra las características del ejercicio de la crítica en Mariano, su inteligencia para decir las cosas de modo que el público lector las entendiese y el autor no se sintiese jamás querido. En definitiva, era una lección más de su gran señorío en el ejercicio material de la crítica y en su valor valoración espiritual, moral y el más amplio sentido de esto. En ejercicio material, porque la prosa de María Luz, en muchas de esas piezas maestras que eran sus críticas, rebosaba alegría creadora, personalidad estilística, magia del buen decir de la palabra, en ella, insisto, se convertía también en una palabra creadora, en arte, en comunicación de arte. Y en el sentido espiritual, moral, intelectual, de la interpretación que de la obra teatral hacía, de modo que sus palabras no cumplían sólo una labor informativa para el lector, sino también, y muy sencillamente, una labor formativa. Por haber ejercido la crítica teatral durante casi 15 años, bien puedo desde mi modestia afirmar esto que digo del nuestro de Ella, y conocía perfectamente cómo los movimientos estéticos teatrales llevaban una carga que no era únicamente estética, sino que estaba llena de corrientes sociales, filosóficas, políticas o religiosas, poseía el don de la interpretación de estos elementos, y el don de la interpretación para comunicarlo. Ella supo siempre que, como dijo el ensayista inglés Richard, ejercer la crítica teatral, lo mismo en el periódico que en el ensayo, es asumir la tarea tan difícil, ...de ser juez de valores... ...y que esta misión... ...para ser justa... ...tenía que estar respaldada... ...por una capacidad de valoración... ...y por una capacidad de comprensión... ...y que esta... ...tiene un carácter personal... ...porque maravillosamente... ...toda experiencia de una obra de arte... ...tiene algo del que la experimenta... ...de su sensibilidad... ...de su capacidad de reflexión... ...cuando María Luz... ...se sentaba en la otaca... Ponía alerta toda su capacidad de sensibilidad, toda su capacidad de recepción y también toda su capacidad de juicio, de equilibrio, de objetividad, que no escubía de modo alguno una posición personal. Porque María Luz Morales tenía también sobre sí en sí su época, su paisaje, sus circunstancias religiosas, culturales, políticas, intelectuales, y no podía ni de ante la obra que iba a juzgar, tradicional Aquí se encuentra una de las facetas más complejas del cacer crítico, porque éste tiene, y tan acusadamente en el caso de María Luz, una personalidad. Y ella sabía que no podía prescindir de su personalidad ante la obra teatral que contemplaba. Si así lo hubiera hecho, su labor como crítico hubiera sido una tarea fría, anotida, sin vitalidad, significado. Los mejores críticos, los más iluminados, han sido siempre los que no pretendieron jamás renunciar a su propia personalidad. El observador puro es una utopía. Recordemos a Ortega cuando dice, cada individuo es un punto de vista esencial. María siendo muy objetiva, una cosa es la objetividad y otra la imparcialidad, no prescindió jamás de su individualidad con todo lo que ésta representaba, abarcaba y ampliaba, aceptando su propia verdad, lo que no significó nunca, al contrario, falta de comprensión hacia la obra. Y más aún, porque su propia verdad como crítico teatral estuvo siempre muy lejos en las antípodas de lo que puede, puede alterar la finalidad de su misión, la falta de preparación, ...las internas, la publicidad, la versión del índole que fuera... ...y no digamos ya motivaciones tan bajas como pudieran ser la enemistad personal... ...o el soborno, indignas de cualquier hombre y de cualquier trabajo. Lo único que María Luz no conocía del ejercicio de la crítica teatral era tras todo esto. Quiero resaltar, lo que exista en ello que la crítica artística, la crítica teatral, porque el teatro es literatura puesta de pie y en contra de lo que parece creerse tranquilamente en nuestro país, no está al alcance de todo el mundo, porque es una tarea dura, a veces muy desagradable, y que es también una aventura alertada, viva, dinámica, presidida por una actitud de respeto hacia el máximo derecho del autor, el que el crítico busque, encuentre e interprete lo que él ha querido decir en su obra. Estoy diciendo exactamente lo que realzó siempre la labor crítica de María Múñez, porque siempre fuese cual fuese el sentido moral, y inmoral, decente, indecente, religioso, político, filosófico, vital o social, que el autor escondía en su obra, nuestra amiga supo descubrirlo, comprenderlo, interpretarlo sin pedantería, sin juicio previo, una forma inteligente y razonada desde una apasionada serenidad. Porque María Luz sabía que esa apasionada serenidad, que esa claridad de interpretación, eran las altas barreras éticas que impiden que el crítico pase de la parcialidad a la arbitrariedad. Y su personalidad, por ...como ocurrió cuando se estrenó Germán Barcelona en el desaparecido Teatro Goya... ...en el 35... esto que incluso alguno de sus compañeros de crítica... ...estuvieron en desacuerdo con ella... ...porque ella donde los demás vieron acaso osadía o indecencia... ...desde su exquisita personalidad... ...desde su exquisita feminidad... ...sólo vio poesía y vida... ...arte y dolor... ...sencillamente a la personalidad del autor ella respondía con su propia personalidad y esto solo lo consiguen los grandes críticos. De ahí esa lección de sus comentarios que empezaban con una reacción instintiva que seguían luego con un ejercicio de comprensión, de estudio, de análisis para terminar con un juicio valorativo de todos los elementos del espectáculo escérico y siempre apropiado desde un profundo respeto a la obra en sí misma y también porque qué no iba a ser así a su propio juicio personal y esto amigos mismos amigos amigos todos de María luz morales es un proceso serio solemne que sólo puede realizarse como esto nuestra escritora una forma serena humilde y que solo y noble y jamás como un posible tantas veces gratuito ataque hacia el horizonte de ideas y de sentimientos de audacia vital o artística de las que el crítico pueda no participar y todo esto que he apuntado en estas breves palabras está equilibrada pasión esta indestructible delicadeza esta sabiduría humilde y lúcida solo en último extremo podían nacer de su amor hacia el teatro que en definitiva era una muestra más de su gran amor a la vida, ya cuanto de grande, noble, digno y emocionante puede ofrecer. Pues... Antes de proseguir la sesión, se va a dar lectura a unos telegramas que se han recibido ...y torno a este acto que estamos celebrando. Sí, hemos recibido muchas llamadas telefónicas y el tiempo que juega contra todos... ...de personas que hubiesen estado de corazón con nosotros hoy... ...y que por diferentes razones no han podido estar. Tenemos aquí una comunicación de José, de José María Cadena, catalán... ...en nombre del presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona absent de la ciutat per obligacions del càrrec, em plau manifestar la total adhesió a l'homenatge que avui es fa a la memòria de Maria Luz Morales, gran persona i magnífica periodista. Maria Luz fou associada de la nostra entitat i els seus companys periodistes som testimonis de la seva valua. Molt sincerament, Josep Maria Cadena. Després també hem rebut un telegrama de de Miguel Beltrán, diu Ante impossibilitat d'assistir a l'acte d'homenatge que s'arrendirà a Maria dos Morales me adiero sinceramente el mismo Miguel Beltrán Hem rebut també eh, una telefonada del Paraguai de Guillem Casanovas president del Comitè Internacional Textil que m'ha recomanat doncs, que fes present doncs, la seva adhesió en aquest acte Igualment eh, en Jaume Piera eh, de Imagen Moda i Moda del Sol i Cipriano Luque de Ibermoda junt amb altres persones que faríem una llista exhaustiva que han telefonat aquesta tarda adherint-se sincerament a aquest acte i expressant la seva admiració a la memòria de Maria Luz Morales Ara va fer-vos la paraula doña Isabel Munder amiga de María Luz Morales que vivió muy cerca de ella y que nos hablará principalmente de la faceta humana de la gran escritora señoras señores a mi boca ahora muy emocionadamente Al evocar ahora muy ennacionadamente la figura inolvidable de María Luz Morales, quisiera destacar especialmente su condición humana, los rasgos esenciales, las raíces, los gestos espirituales, de su condición y de su personalidad María Luz fue un resplandeciente ejemplar humano ahora y como dije en otra ocasión me complazco en repetir que tuve la dicha y el honor de ser amiga suya durante algo más de 50 años. Esta proximidad constante y entrañable, este conocimiento de lo que ella era, de todo lo que valía y representaba, esta proximidad, repito, uh, quizás me autorice a entresacar de entre sus imágenes ocultos un poco velados uh, detalles de lo que ella representaba. Quisiera, no sé si ello será posible, dar un una imagen totalmente certera de su ser pero espero en todo caso dar la que yo tuve como yo la tuve María Luz no era una luchadora en todo caso en el sentido combativo de la palabra sí en el de la resistencia María Luz no siendo luchadora sin embargo no rehuía jamás la, la lucha que significa casi siempre la vida no la rehuía porque gustaba sentía la razón de ser de ella y de la vida María Luz llenaba su mundo con el mundo, con el mundo y sus contactos. María Luz llenaba también y enriquecía su soledad cuando la tenía, con todo lo que ella había ido acumulando a través de ese mundo y esos contactos. Amaba el diálogo, que es comunicación, y lo practicaba con soltura, con misura, con agudeza, eh, con un fino humorismo galaico muchas veces y siempre con discreción. Tenía elegancia en el alma, que es donde hay que tenerla. Y esa elegancia se proyectaba sobre todo lo que ella decía, sobre todas sus palabras, sobre todos sus actos, sobre toda su vida. Era así María Luz y tengo que volver a decir que en esto, como en todo, había cierta iluminación en ella, muy adecuada a su nombre. María Luz amaba el diálogo, sí. Era también una propulsora de ilusiones ajenas, de talentos ajenos, con cuyo descubrimiento verdaderamente se gozaba, verdaderamente se sentía plenamente a su lado no fue en nada aisladamente ni en de ninguna forma pequeña en ninguna forma intelectual en ninguna forma cordial uh, tenía tenia cierto instinto, cierto instinto de cosas que quizás escapaban generalmente a personas de, de, de, de observación menos menos acendrada. Era, por así decirlo, esta persona admirable era un un cómoda. Sí, esta mujer admirable era una persona cómoda. Y no se interprete la palabra como acomodaticia, pues nada más lejos de ella. es demasiado independiente para ser acomodaticia, pero también demasiado generosa para no ser cómoda. Su finura... ...como todos sabemos... ...era exquisito... ...me limito así... ...a creer... ...en que esta proximidad nuestra... ...puede autorizarme... A ...hablar en la forma... ...personal que lo hago... ...en cuanto a su labor... ...su ingente labor literaria... ...está... ...ya recogida... Profusamente, en los comentarios, en las observaciones, en los estudios de ilustres críticos y comentadores. Vayan pues solamente estas palabras eh, de tipo personal a aportar lo que no podría aportar yo quizás eh, a, a esos estudios eh, con una percepción quizás sin interés. Vivió María Luz, desde luego, para lo que hacía. Ese amor a su trabajo, ese amor, esa fe en lo que ejecutaba, eh, la enaltecía y la robustecía extraordinariamente como no todo el mundo puede robustecerse con lo que hace. Decía que amaba el diálogo, sí. Y el mundo y sus contactos. Tuvo muchos contactos importantes con mucho tipo de personajes, menudos estrafalarios como ella misma decía que en fin que tenía que tenía que, que tenía una cierta atracción para los personajes estrafalarios en fin ella los atraía eh, personajes también de gran prestigio como lo demuestra ese ese libro encantador alguien a quien conocí encantador e importante en el que están recogidas sus impresiones no solamente del personaje en sí, sino también de su entorno, de su clima, de su ambiente, eh, de, de personajes como Gabriela Mistral, como el Conde de Kaiserlin, como Víctor Catalá, eh, como Paul Valéry, como tantos otros. Era, desde luego, una combinación extraordinaria de sensibilidades. Yo recuerdo como en algún momento le he visto captar algo así que algo así como fluidicamente las respiraciones espirituales de las gentes todo eso está en su obra todo eso no quizás completamente su obra donde se limita los, el estudioso, el comentarista más lógicamente a lo que ella representaba como escritora como gran escritora quisiera tener estos momentos el don de la palabra que ella tenía para poder expresar adecuadamente lo que estos 50 años de proximidad a ella, aportaron a mi vida como enriquecimiento, como logro de una esperanza en los seres en general y de los artistas en particular. Quizás esta combinación extraña, esta combinación humana, de los valores intelectuales, emocionales, morales y sociales que ella tenía, habían creado en sí misma una fórmula increíble, la forma de ser muy inteligente, y no tener enemigos para terminar me gustaría decir que en el lapsus del tiempo se conocen los seres que queremos más próximos de una manera que la sola impresión que, la, que, que, que, que, el, que el solo conocimiento por profundo que sea no nos pueden conceder medio siglo tal consigo muchas variantes muchos cambios muchas cosas buenas y malas y los seres fluctúan María Luz era una permanencia María Luz era y es una permanencia <coughs> su estilo tan particular no pasa no puede pasar su estilo de alma tampoco, porque ella fue una corriente que se detuvo como una vivificadora de luz, porque ella continúa, porque ella está aquí, porque ella no fue un bombo, porque a pesar de su fama, porque ella fue lo que queda, lo que deja un rastro, lo que permanece. Poco más puedo decir que no sea quizás repetirme, ¿no? pero deseo manifestar aquí toda la emoción que toda en este momento siento y todo el orgullo que por siempre presidía mi vida de, hace, de haber sido, como ya dije, entrañablemente su amigo y su no por a lo largo de nuestro camino sino seguir sus huellas desgraciadamente si <coughs> sí, en cambio comprenderlas y admirarlas Gracias. Como todas las cosas humanas también esta sesión va tocando a su fin. Antes de evocar a María Luz, periodista, que es de lo que brevemente voy a referirme, quisiera decir que en el vestíbulo de nuestra entidad se ha instalado unas vitrinas que contienen los principales libros, así como, como también los galardones más preciados que María Luz Morales en el transcurso de medio siglo obtuvo. Es un homenaje, como decía antes, que el Ateneo barcelonés, que ella tanto quiso, que ella frecuentó con mucha asiduidad durante muchos años, ha querido, de acuerdo con la familia que aquí nos honra con su asistencia, dedicarle en esta tarde memorable en que honramos su memoria. Y ahora permitirme que, como periodista, evoque brevemente su figura dentro de la prensa española quizás desde la inmensidad de su nítido cielo esta tarde María Luz Morales debe sonreír al contemplar como quienes fuimos sus amigos y admiradores nos acercamos amorosamente a ella y la recordamos con emoción, evocando los diferentes quehaceres de su vida, apasionada y fecunda. En este mundo un tanto extraño, violento, torturado, hondamente resentido, ...no es corriente... ...que la gente recuerde a los muertos... ...si no es para motejarlos desabridamente... ...cada uno de los que hemos recordado... ...a nuestra inolvidable María Luz Morales... ...en esta casa que ella tanto quiso... ...lo hemos hecho desde un ángulo distinto... ...así lo exigió y lo exige... Su, polefe, ...su polifacética personalidad. A mí me place... ...referirme quizás... ...a uno de los aspectos más sugestivos... ...el de su vocación periodística... ...la profesión más apasionante del siglo... ...y que María Luz... ...amó profundamente. Hablando de periodismo... ...y de periodistas... ...recuerdo... ...que en más de una ocasión... ...se había referido... ...con la autoridad... ...que sabía hacerlo... ...a la que consideraba... ...como primera periodista de la historia... ...a aquella monja... ...andariega y perspicaz... ...que fue Santa Teresa... ...interesada por... ...todos los sucesos de su tiempo... ...y de los que luego se hacía eco inmediato difundiéndolos en sus cartas y poniendo en ellas, además, el entorno de su propia interpretación. Desde entonces, hasta hace muy pocos años, el mundo del periodismo no había sido frecuentado mayoritariamente por la mujer,